Antinarcóticos, donde usted fue por muchos años jefe, eh, tomó justamente un procedimiento en Gendarmería. Gendarmería llamó porque detectó el ingreso de drogas. ¿Sí ¿Nos puede entregar algún tipo de detalle? Bueno, efectivamente, hace algunos minutos atrás, eh, personal de Gendarmería, dentro de sus revisiones que realiza a las personas que van a visitar a los internos, eh, descubrió que dentro de dos tubos de pasta de dientes eh, contenían algunos... Eh, cigarrillos artesanales eh, con marihuana. A raíz de ello, el eh, personal de Gendarmería se contacta con los funcionarios antinarcóticos quienes toman el procedimiento y en esta oportunidad se detuvo a una mujer junto a un menor, eh, la cual iba a visitar a un interno y aprovechando esta ocasión, le llevaba algunos cigarrillos artesanales con marihuana y lógicamente que le iba a ingresar al, al penal, eh, ocultos en dos tubos de pasta de dientes. ¿Se espera de instrucciones de la Fiscalía? Efectivamente, estamos a espera de instrucciones de la Fiscalía para um, poner a disposición a esta mujer eh, del tribunal o citar al, a ese al Ministerio Público. Usted lamentaba la participación del menor que se ve involucrado. Es un niño muy pequeño por lo que alcanzamos a ver. Sí, efectivamente. Bueno, eh, estas situaciones son eh, comunes en eh, donde la, la mamás ¿cierto?, van con menores de edad a visitar a los internos y lógicamente que ellos se ven involucrados en estas situaciones que la verdad no tienen ninguna responsabilidad o participación.